Polvo, niebla, viento y sol Y los coches de la Opel El Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné Una batalla en Belchite La tierra de Mirambel Bajo cero en Calamocha y esa mina que enterré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 La vergüenza de Iberduero, las gentes de Chanova, unos que fueron ta Francia y una gaita pa' bailar, ostiones da montaña y avergüeña de charrar, les coques de Casachordi y la francha de llevar. ¿Cómo esperas de que te quieras, si esto no da mal de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas de que te quieras, si esto no da mal de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Unos marroquíes de Fraga y el golazo de Nayín, los negros del baloncesto y un gitano de Oliver. Las olimpiadas de Chaca, la obra de Torreciudad, la macrocárcel de Fuera y aquel túnel de Canfras.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 y esas quitando Maidin Aragón un programa sobre esferas culturales con enchaque a la segunda edición de Estrella Estrella ahora que llegó tan de moda el exeo mo no y llegó pues hizo tan polémico que os estricayos que se van a patrimonio desde aquí nos preguntamos pero llegó tanto estricayo como dicen los medios de comunicación usan mayores estricayos que fanas administraciones diciendo calles diciendo que se espalden as iglesias lugares enteros y bueno también dizando que, que se extingan las luengas de Aragón que también son patrimonio de esta tierra bueno lo cierto es que yo no sé si a cuestión de elección vamos será estricayo o no estricayo, una obra siglo no XIX zaguera del siglo XIX que ahora se ha convertido casi en un icono del postmodernismo no yo ahora no sé así que yo mejor no sé si en será o no en será tampoco no de entrar en eso Pero eh, lo que sí que lleve verdad es que eh, indo por los lugares de Aragón, por cual siquiera, una ripa de testimonios de auténticos estricayos culturales, no nomás en iglesias, no nomás lingüísticos, sino de toda amena. O sea, estricayos, pues vino a y bueno, aquí charraremos de, de ver el caso en concreto. Yo, por ejemplo, principiaría charrando de iglesias, por ejemplo, ya no tanto a las malas restauraciones que también de pintura, sino también a gran cantidad de iglesias que se nos espaldan. Por ejemplo, eh, gracias a, a Orlando Suárez, lo voy a citar, ya que aquí me pasó de la información, eh, que pues ya en contacto con Achenka y ha enciclopeado románico aragonés, con los profesores Huesa, Elvira Banzo, también con el doctor García Omedes, que le va una página web genial, que ya es románico aragonés, pues claro, me decía que se han trovado con la dificultad de que cuatro iglesias de la sierra de Guara, que pensaban que no eran espaldadas, y está añada... Eh, pues y yo iban a estudiarlas, está a Enciclopedia y, y se las han trovadas, eh, escatumbadas, espaldadas. Claro, cuatro iglesias románicas serán de, pues de despoblados que se han escatumbado hasta en la sierra de Guara. Y por ejemplo, leí en el Heraldo de Aragón Distibierno que la iglesia de Gavín, que pertenece a lo, a lo iba a decir, mozárabe, bueno, esa polémica de las iglesias dos herrablos, si son mozárabes o románicas, pero que conforman una, un círculo muy especial de 14 iglesias, pues una de esas iglesias, la de Gavín, se va espaldada. Es que la noticia y curiosamente no la he trovada Y me, me, me ha dicho una amiga extraña. Y lo que he trovado, sí que es verdad que han tornado a hacer una misa por Orrito Mozárabe que tradicionalmente la feban en Gavín este agosto. Así es que pienso que la habrán apañada. Pero es verdad que la foto que aparece en Heraldo de Aragón era todo lo de yao espaldado en esa iglesia de, de Gavín. O si sea, hay iglesias espaldadas, pues una ripa. ¿Qué piensas, bien ¿Cómo lo veis? Pues de iglesias espaldadas en Yahuitas. conto que o problema é que en realidad é moito difícil de conservar todas talmeno o problema é un poco de planificación, Con que si invierten todos os diners en restaurar as catedrales e din pois reganales neas vispes gratis para que cobren as entradas e por así claro, hai un problema se distribuísen un pouco de es diners que dedican a la restauración talmen si que que podesen adubir A, a mantener lo menos las, los principales monumentos. Pero, más ni menos, yo también quería decir que es, las esferas contra el patrimonio van de las iglesias y de patrimonio arquitectónico. Eh, yo nomás quería meter un ejemplo, porque contó que hay una mena de patrimonio menos con que llevo patrimonio documental o patrimonio de los archivos. Eh. Muchas vegadas eh, especialistas en la historia hemos pasado a vergüenza de arriba, por ejemplo, a un archivo eh, de Bel Lugar a vegadas con un grupo de visitantes para mostrarles nivel documento, cubres la carpeta y descubres que lo han robado. No y eso no es un caso raro, es un caso general. y bueno, por ejemplo todo el mundo en Aragón se escandaliza con todos los documentos que se supone que los catalanes que nos han robado de la Ribagorza de Roda del de archivo de, de Lerida y por así y, y bueno, en Lérida vez no se han en donde está, pero son bien conservados y no ya vivo garra en esta vez años por contra, en Balbastro en lo que el archivo los archivos de esa diócesis Eh, yo puedo decir que si si querés roba un cartulario medieval, no más es de Ille, y robalo, no os costará cosa. Ahora que lo dices, eh, también quieres uno. Sí, sí, probé que, sí, que sí ¿por qué no? No, y, y, remero, un caso, no voy a decir los nombres porque antipartí que pues, nos han feito la tuya entre cometas, pues vi a unos documentos en Chaka 2 y los 15 16 que los tiene un particular y nos ha feito fotocopias y sí que tengo unas fotocopias de esos documentos, las tiene en casa suya, claro. No me, no me he planteado, ¿y de dónde los ha sacado? Tampoco no quiero pensar mal de él, porque ni más que ha tenido la confianza no, de decímelo pero, pues Muchas sí. vegadas, sobre todo en las casas de Pirineo, eh, las propias casas han conservado documentación Con que no ha de estar, o sea, puedes pensar bien, puedes pensar que es la suya documentación <risas> familiar eh, Conto y con eso, muchas vegadas y que haya documentación con origen sospeitoso Sobre todo lo que va a ocurrir en lo Aragón y toda Cataluña de de la guerra civil, eh, van a decir que rollo se van cremados los archivos y es curioso porque nomás se van cremados eh, los pergaminos, la documentación, la documentación cara. Los papeles, la documentación barata, no se va cremado. Curioso. ¿Qué pasa? Que después de impuestos estos esos documentos aparecen en casas partículas en subastas internacionales y así, asinas Pero bueno. Yo insisto, no has de pensar mal de, de ISO porque muchas vegadas sí que es verdad que la Chen tiene patrimonio en casa. Y hay un problema allí que las, las instituciones habrían de hacer un poder para cuidar ese patrimonio, los eh, archivos familiares. En Cataluña lo han feito, en el País Vasco también, en Aragón no. En Aragón los documentos que cada uno tenga en casa suya, la institución, se la bufa. Pueden pasar mil cosas, ¿no? Tornando todo tema de las iglesias, ¿no? que también pues, pasa eso, que se disan espaldar, con los documentos nos quisamos de que nos los furtan entre cometas, pero así son mejor conservados, podría pasar bella cosa parellana con las iglesias de, por ejemplo, este muy polémico en Chunio, este que apareció en Cataluña, en Chirona, un, una iglesia, un claustro romanico, me pareís, que era que lo han furtado de Burgos, no se sabe agua aire bien, Yemi Lloras, ti que lleve bien conservado o en lo suyo puesto original? Porque, bueno, y también, no sé, conectándolo con esto, la iglesia de Basarán que se llera espaldando, la pillón Piedra por Piedra y la Tornona hacer en Formigal, muy diferente como yera que ye Lloras. ¿Qué pensad A vosotros, ver... como licenciado en Humanidad y como especialista en Historia Yo Yo estié el año de pasada y esta añada haciendo unos treballos de las iglesias del Alto Acanadre, porque... creo que tiene unas características concretas pero mientras iba haciendo treballo de campo me trobé con cosas curiosas y creo que pues, pues en estas ejemplos vas a tener las respuestas en una que era era iglesia de vara claro pues yo era haciendo lo treballo y tal y veo pues un, unas tacas de gudrón malmesas por debajo de telhado del alero y le llega demandando la mujer del lugar que nomás en en cuatro Eh, bueno, y esas tacas así tique fan y tal Ah, bueno, pues ya que eso lo hacíamos para fa tres añadas Porque si no, se nos espaldaba la iglesia Y se nos ca el tellao y habíamos de pelo, claro Y son eso, no, pues ya un, una restauración Entre cometas mal feita Y oye so, pues, pero claro, si no se callaba, ¿no? Una mena y el espíritu de Cecilia Jiménez La misma situación Siga, tenemos aquí una cosa pues, Volvimos a ver qué podemos hacer Claro, lo que decibas tú, es decir, las administraciones podrían parar cuenta y de que tienen a voluntad por Pachen de conservarlo, pues a lo menos sufrir unos cauces, unos canales adecuadas para que puedan hacerlo bien ahí no lo fallan a cimas. Y hay un problema con la titularidad de todas esas iglesias, esas iglesias dependen dos vísperes y los particulares, a suyas posibilidad de intervenir en dichas en ese patrimonio histórico siempre son limitadas por ese Eh... Hemos de pensar que as iglesias en toda a historia se han planteado como edificios públicos e eran os edificios onde se juntaban os concellos onde se feaban a reunións para toda mena de problemas en estaves anos como os bispes han apropiado dixes edificios e é normal tamén que os vecinos haigan desentendiu dixas construccións Talmen, unha traza de favorecer a conservación de estes monumentos sería implicar a la chen hacer las iglesias un bien público, en donde se puedan hacer misas y sin quiere hacer el uno, pero también se puedan hacer conferencias o se pueda hacer cualquier cosa, que lleve la función con que por un regular se van ya todas y En lo que este de Vara, la iglesia lleva un núcleo cuando se fanas fiestas del lugar. Claro. A Lloran, pues claro, Toda la chen, toda la chen se ha de alrededor de la iglesia, pues con Astia hostia y toda historia. Sí. Pero, por ejemplo, en otro lugar muy tomanao, en las Bellostas, me tropeé con una situación contraria. La chen no se implicó en conservar a la iglesia, que yo una iglesia románica, y lo que fació de feito ya aprovechar lo suyo ábside como refirme para meter fuesas. Pero fuesas modernas, o si sea, que añada 2001-2002, vellevas Astia hostia de cada chen. Y claro, ya eran cubrindo la ábside y lo ya eran estricallando. Claro, es decir, sí, tenemos mucho patrimonio, y caro cal una mejor gestión, cal implicar a la Chen, pero, claro, igual lo primero es meter unos cauces adecuados, que isachen pues, pille conciencia de lo que suposa, como calcudiar las cosas, como cal endrezar todo. Somos charlando todo de casos en Aragón, y yo me pregunto si, bueno, esto y una cosa general de todo Aragón, somos centrándonos en la zona de dos Pirineos, pero pasa también en Mayen, que llena Muga con Navarra, En, ...en Caspe que llena Muga con Cataluña... ...y pues en Osur también... ...pasa también esto en otras zonas... Que, ...pasa esto también en Occitania... ...en Cataluña... ...en Castilla... ...en Navarra... ...y un problema general... ...y un problema que contó que... ...sucede en toda esa sociedad... ...que tiene un patrimonio... ...histórico amplio... ...y... y un problema mantenílo, ...sobre todo hay un problema y imposible mantenir todo... sobre todo y cal definir lo que lleva patrimonio y lo que no lleva y desde el momento que lo defines por un regular lleva se tenerlo todo en condiciones y imposible convertir todas esas iglesias que hay en Aragón o en España o en Francia o en dosía, en museos visitables porque habríamos de tener cientos de miles de guías y soy es imposible y un problema yo estoy aquí, un problema universal O sea, Pero, Yo sé sí, que conocéis esos dos bien también Francia Y un problema sí. que también pasa a en Pero el... Tendemos a contimpararnos con Francia Y con otros países europeos De Decados Pirineos Las cosas se van Y eso también lo hemos de reconocer Me pienso En Italia, por ejemplo, son siempre han tenido fama de hacer las cosas muy bien y no más calita las ciudades italianas para comprobar lo que lleva con buena conservación del patrimonio histórico. Así tiene la conciencia que el patrimonio histórico y riqueza económica también. Aquí no. Aquí si tienes un edificio en Ocasco viejo de Zaragoza y puedes espaldarlo para construir un edificio de 15 plantas, lo harás. Sale, sale mejor, ¿no? Hombre. no, no había esa conciencia, no, pero también mismo, también otra, otra cuestión es que mismo cuando se miran de fer restauraciones bien feitas, su o con calidad, eh, muchas veces también se, fan, se, se esboldrega se es la propia sí. obra y es decir, ahora y era aquí en, en aquí unos apuntes, pues lo que te comentaba antes, la abside norte de la catedral de Chaca. la ábside central pues ya más se ha retocado mientras os siglos, la ábside sur sí que conserva todas las características románicas y de feito ya lo más estudiado en historia del arte. ¿Y qué pasa con la abside norte? Bueno, pues la ábside norte tiene una historia curiosa. Así se se facía una casa, ni pues eh, Fabellas Fabellas décadas con zaguera restauración, pues la casa se espaldota di a talumbre y claro, en cuentas de hacer una restauración de cen lo, lo que al meso son unas placas unas placas pétreas muy finas en plan muy modernista pero que no pega ni con cola y pues vas allí a veelo y lo que te trova una, es una valla que no te dis a pasar pero oye, que no te a pasar pero tampoco no puedes ver porque te han plantado un pin y lo han plantado ya gran y no puedes ver ni a un milímetro o si sea, te cucuta está te te... Y, y no velles cosa pero yo soy un, y y un fastidio lo que han feito hasta pero tío. sigue tan fiero que no se ve y sí, que lo sí. tienen amagao sí a lo menos hizo, a lo menos a lo menos mira lo tienen amagao porque porque yo creo se echa vergüeña sí yo se echa muy todo de, de la pista de chelo que la cagona sinas con el feuto lupa y se echa muy y todo de la plaza biscos que quitó los árboles pero también en la abside de eso no charran tanto pero yo pues peor en cara lo que han feito a ti De no nomás se pueden ver fotos en, en la página de García Omedes, en románico aragonés. Y yo no he visto más. Pues yo me faría. Antes querías marchar a Talhuenta, Francia, U, por a, a charla de patrimonio, pero yo me faría hoy de quedarnos aquí o más cerca posible. <risa> yo nomás no sé más si conocisteis las esferras de patrimonio que ya hay en Obico de Madalena, que son tremendas. Son... No sé si conocisteis la historia, por ejemplo, de la universidad, Marco. No sé si sabes eh, la historia eh, eh, de la vieja Universidad de Zaragoza. Que pues no. eh, aquí, ¿no? en la carrera universidad sí, sí, sí. allí ahora la estudio, sí, sí. Y era el canto. Allí no, era en, en el instituto, ¿no? Sí. En ahora y el instituto Pedro de Luna. Eh, y era en la universidad antigua. Eh, antes más se decía eh, el estudio general. Que existía desde el siglo 14 Que lo va a obispo el arcebispo de Zaragoza. Las TV estudio, por ejemplo. Ay, José Martí. Por ejemplo, sí. Todos los licenciados de Zaragoza, Dica 1900, se de van a formar hasta en la Plaza de la Madalena. De letras, porque los de ciencias ya estudiaban en Oparaninfo. ¿no? Pero desde ¿no? la fin de 19. Antes todos ya eran juntos hasta en la Madalena. Y sí, sí, sí. ya era un edificio medieval, y pues lo van a pañar cuando van a creer, van a creer la universidad en el siglo XVI. Y van a hacer una capilla espectacular, Pedro Cerbuna. Y era un edificio era un edificio monumental tremendo Con una biblioteca antigua Y en, la, en los años 70 Van a decidir espaldarlo todo para hacer un nuevo instituto Y eso quiere decir, por ejemplo, mi maíz va a estudiar eh, No hay una cosa... Leisos, hay una cosa que la chen, la chen de 50 años En cara ahora ha estudiado y, y van a decidir espaldarlo todo fuera de la capilla Que van a fer, van a espaldar Eh, to, con los pilas de la capilla incluida, y van a abandonar la capilla. Dos años de impuestos, se va a espaldar. Y es normal, hace una ciercera, la va, lo va a tirar. Y era un edificio gótico que era un, un edificio espectacular. Y sobre todo, y era la biblioteca. Y, y se va a calle con esos libros dentro, que se van perdemuitos. Y parad cuenta que llegué aquí al canto. Con que desperras sí, sí, sí, sí, contra sí. patrimonio, y ya, y. Puh. Muy podemos, podemos sacar una a trofleta por ejemplo, a, trofleta. Que... A, torre, a torre nueva siglos también. Aquí en Zaragoza yo he escuchado muy toda una historia, y mira, hay más información, no, no he trovado a Guaire, eh, eh, con las obras de parking de la plaza de Pilar en la década de los porque parece estar que se trovaste un templo romano, los cimientos y también mismo un atrio, Y bueno, y se echaron mucho de que si que llegara eso, si llegara un segundo foro que llegara interconectado con o primero y los pardón, mismo se ha dito que puede va a estar el anfiteatro que nunca nos ha trovato. O caso y que y ya hay una historia que muchas vegadas en los comunicaos de prensa se diz, por ejemplo, en este café tú pude pa alrededor del exceomo, pues deciba pues una mica lo que somos de tindo, es decir, bueno, y que el exceomo no ye cosa con comparación con otras cosas y sacaba y se tema Pues ese tema no se ha estudiado guayre, no, no había estudios y así sí que se fació una esferra y no, pero no se. Ha... No se ha estudiado porque no interesa. No, no, no, no. A las instituciones públicas, sobre todo a los concellos, les les espanta o feito de que un arqueólogo pues para una obra, una obra pública, una obra privada y por eso desde hace muy pocos años estoy que no más de cuatro o cinco años la derecha y el concello de zaragoza han decidido de de, de una ley que obligan a tapar eh, visualmente todos los yacimientos que los chicos urbanos una persona no puede bien o que se ha trovado en un solar ¿Por qué? porque si sale una fotografía de un de repuise espectacular su bueno no más visteros y aparece en la prensa y eso puede causar un revuelo social y obligarles a conservar lo que se haya trovado con que han que no se puede vie. Y eso va a ocurrir respecto a templo romano da Praza do Pilar, en sabes, un gran solar que ye aí entre la carrera Espocimina y a Praza do Pilar, a cena delegación al canto a delegación de gobierno. Eh van trovato unos unos restos tremendos y todo el mundo va a decir que eran eran romanos y nos cimientos que hierro de un edificio público monumental y de un día a otro hijos restos van a desaparecer. Ahora no más hay un foro con que ya no hay restos. Eh no se va a informar a dengún de lo que se va a trobau y y yo creo que va a ser un arqueólogo que va a firmar un informe positivo diciendo que asti no se va a trobau cosa. Pero en enixe grupo profesional también a vegadas ya hay un cierto oscurantismo y no sé si corrupción. y a se firman informes que no sabrían de firmar. hay una toma triste. Sí. Ahora que dices que se tapa, me, me, me truca muy toficacio que aquí, por ejemplo, entre, en la carrera gabín Gabin, se haciendo se, se, se una obra y se ha tapado esa obra. Y es curioso porque en esa carrera, justo aunque era la antigua sede de Nogara, entre Gabin y Palafox, pues se han trovado los principales repuis ibéricos de, de Salduye. que Se ha trovado, mismo, un cadáver de un nino, muchas monedas, una casa, unos mosaicos. Y decir, ahora pienso, digo, ¿por qué se tapará esa obra cuando vais eso? Probablemente, e, justo al canto, lleva lleva lleva repuis. Bueno, si te esparísimos vamos a hacer una pausa y vamos a meter una canta de los drafts que Charra hizo pues de las esperas también, pero de patrimonio lingüístico, que se dice cultura popular. dirán los mes que parlave mabais, una lengua molvella, de fames de miras, que nos no podía escribir, no tenían vedar, y si alguna escribía, estaba mal mirar. Y dirán los mes que parlave mabais, una lengua bella de fames de miras, que nos no podía escribir, no tenían vedar, y si alguna escribía, estaba mal mirar. Benito, pois desta breu pausa Tornamos pues con as esferras culturales ao patrimonio Tornamos a la Madalena E vanos charrau de la viella universidad E agora a charrar da súa iglesia A Torre da Madalena A Torre da Madalena Estoi que lle un un edificio E un símbolo de como nos ha de fer Unha restauración Agora que tanto charramos de restauracións desastrosas Como el exeomo Asti, hai un outro exemplo Yo por curiosidad no sé si has visto Bella fotografía Antiga la torre de Magdalena Anterior a los años 70 no. Pues cuento que si la viese Dirías, ay, yo no llega a Magdalena Y ya no ya torre Porque no tiene, no sé, paréis Cuasi a la torre actual eh, No se puede decir que sea una torre nueva Pero cuasi Tenía una torre mudéjar Y pues tenía la segunda parte de la torre Y era barroca y era más altera que la actual Y un arquitecto, un figura, va a decidir que cal, va a hacer una torre más mudéjar, Que no, que no en Yera Pro, que Eva de más. Y va a decir, oh, estas torres de Teruel, ¿qué majestas las torres de Teruel? Pues si hemos fe aquí en Amadalé, una, una torre igualeta a la de San Martín, o la del Salvador de Teruel. Y eso van hacer. Le van foteas y un estropicio en la parte alterada torre. Eh, van a van espaldar el, el tramo que ya era barroco y era una restauración posterior. Y van pues, a posar un remate de Teruel y una reproducción tal cual las mmm, torres de Teruel. Y eso nomás porque el arquitecto va a decidir que le ceba más void y se atraza Por eso, vegadas, eh, con la restauración también fa falta criterios profesionales, criterios éticos. Y yo creo que no se puede demandar a. Eh, ¿Cómo se decía? Eh, la mujer de Borcha. Cecilia Jiménez. A esta pobre mujer no se lo pueden demandar mmm, código deontológico claro. pero a un arquitecto que se dedica a la restauración, yo estoy que sí sí que se les, se les ha de pedir que, que fueran las cosas con un poco de criterio Hablan de felas hablan de felas asinas A esto me, me remero una mica un debate que existe todo en la denba universitaria entre las asociaciones de amigos que tienden a... claro, pero a esta, esta chen sí que igual tal vez no se le pueda demandar ese sí código de donde lo chico las asociaciones de amigos que miran de, de, de restaurar X obras o patrimonio Y achenda universidad cuando analizáis esas obras, porque por ejemplo la restauración de San Pedro del Arre, que se supuso aquella iglesia más importante o Círculos herrables pues yo he muito criticado a de, de, de, de historia del arte de, de la Universidad de Zaragoza, porque claro, la facción sin, sin un criterio específico, pero claro, ya que esa iglesia se queda escatumbando, se queda espaldando, ya ahora era, sí, no, igual no fe, no lleve bien feita, pero si no, no ahora mismo no existiría. Pues, bueno, muchas vegadas y ese debate, y es curioso. É un debate embolicado E a más a más, un a vegadas é un poque injusto Porque dende a universidad, moitas vegadas atacan as amigos de Sarablo Por haber feito xa restauración das iglesias de Sarrablo Sancho Sanchoan de Busa, San Pedro de la Rede e Eñaidatras Pero, sin embargo, no atacan a las restauracións que va fe fer Ibercaja Hmm. O desastre de Basarán Antes no hemos charrao. Van a decir Desmontamos una iglesia Y la montamos en formigal Para pa, ¿no? pa que quede majetas Y, y que al canto con, de las nuestras hiero, urbanizaciones Mica relación Tenemos una iglesia Bueno, pues tenemos una iglesia románica Le metemos un ábside Cambiamos la otra Le posamos una torre Que antes no higuera, Cambiamos las naves Y decimos que llegue La reconstrucción de la iglesia No Y una iglesia nueva Preciosa Ha quedado preciosa. Pero no tiene cosa que con la original se veían en Formigal se pueden ver había un panel con fotos de cómo era antes y son y... las piedras de Iglesia Pero y oye como de si decimos que una catedral neogótica de Nueva York yé una catedral gótica no ah. no yé y un edificio nuevo. Claro sí yé como si pillas una casa dos siglos catorce pillas las piedras y te montas una casa pues moderna totalmente. Y dices yedo siglo catorce y te la pillas, pillas las piedras, pues también de. de sobre Puerto y te la vas aquí en Zaragoza. A la vez no tiene cosa que Viller No puedes decir que yedo siglo 14 ni que llegue una. Ya... Y hay un otro ejemplo que yé muy curioso, que lle de Huitebo. Si ya hay. uno de Asti que nos ya es cuitando. torre, talmen. No, Ye o centro cultural, estoy que si dice Mariano Mesonada. ...y un centro cultural que ya era un palacio antiguo al canto de la torre... ...y van a decidir restaurarlo... ...para restaurarlo lo que van a hacer es esboldregarlo por dentro... ...y no más conservar la fachada... ...y lo van a esboldregar, van a conservar la frontera... ...y en hacer un nuevo edificio nuevo, o sea, de hormigón dentro... ...cuando lo van a rematar van a descubrir que no coincidía... ...la fachada con los pisos nuevos de un nuevo edificio... ...y van a decidir espaldar la frontera... quedó cosa si sí, primero espaldas lo de dentro y después pues la frontera lo que ya es absurdo y que ahora ya hay un panel que dice palacio eh, renacentista, pero bueno <risa> <risa> si no le ha no quedado cosa doye, ¿no? doye ese palacio claro, doye ese palacio y son esas cosas que... que diz, pues dices, sí, pues miran casi casi de engañate, ¿no? Casi. Hay tornando teixo de de de claro, de de dicotomía de de cuan repulian uns satros eh dende as denbas mas académicas e as denbas más de círculos de amigos con la tema ese rablo y tal. A yo foi yo foi o paralelismo con a situación que moitas vegadas ha dado en aragonés, ¿no? Que dentro das denbas académicas ha criticado moitos treballos que se han feito denda asociacións culturales, diciendo que no teneban pro calidade u no, yo sí que enteneban a lo menos muchos, otros no pero hombre, a lo menos eh, son las asociaciones culturales las que han mirado de normalizar y normativizar a Luenga y Sachen que tanto critica, no ha mirado de celo a universidad a vegadas y un centro elitista y sin razón se consideran que tienen derecho para chuzgar a todo el mundo y ellos no fan fancosa pero sí que tienen derecho a atacar a todo lo que se sí, faigan sí. se faigan en, en los ámbitos de Luenga o se faigan en los ámbitos de patrimonio o en todos ámbitos Eh, y parece que a vegadas no pueden soportar que desde la sociedad civil se creyen iniciativas sí, sí, sí, Que sí, a vegadas sí que invaden las suyas competencias Pero por, porque ellos han, han delegado las suyas funciones Ellos han feito cargo de lo que se van a haber feito cargo Con que pues no pueden atacar que Velatro eh, se pague cargo dicho Sí, sí, sí Nos comentabas también eh, una eh, charrando una restauración que a me trucaba muy tóficas, yo Quiero saber en más de San Capracio en Santa Cruz de Acerol. ¿Qué pasó con esa restauración? San, San Capracio de Santa Cruz de Acerol, eh y un, caso, y un caso curioso porque muchas vegadas Juan y Valachen y bellas dos iglesias, dos iglesias románicas fueron construido un costado, <coughs> o monasterio románico de Santa Cruz y per la otro. Eh, la iglesia de San Caprasio, a quien se piensa que, que la iglesia de San Caprasio y la antigua, es más pura, es como más, sí, sí. más curiosa y pareís más, no, yo, yo así no más auténtica. Eh, en realidad, y un poco payó más o menos como Basarán eh, <risa> Pillas una iglesia, La espaldas la construyes atravegada como te peta y después dices que ya antigua. No, no hay antigua, la has feita nueva. Eh, sí que lleva cosas. Pero, pero bueno, por aquí tengo tenemos unas cuantas cosas y una pena que si hay una radio no podamos mostrar imágenes. Pero, bueno, pero, pero la Chen puede buscarlas en sí, casa suya, en, pero en el buscador si, si de la internet. la tengo un artículo que lleve de, de una mujer que se dice Ascensión Hernández Martínez. Digo nombre del artículo, precisiones sobre la arquitectura medieval aragonesa. La intervención del arquitecto Fernando Chueca Goitia en la iglesia de San Caprasio. Huesca 1954-1958 y Asti analiza un poco los criterios de restauración que se usaban para estos edificios y muestra cómo en muchos años de impuesta la Guerra Civil los criterios de restauración en toda España van retroceder más de un siglo y se van a utilizar criterios de restauración que en la de Europa llevan más de un siglo que se van se van abandonado que busca la pureza artística por ejemplo y iglesia de San Caprasio Van a decidir que ya no iglesia lombarda. Lombardía, todos sabéis lo que es una región de Asti de Italia. en Entonces iglesias, pues son muy majas. Pero eso hoy es lombardía y eso no es Aragón. Y van a decidir que Asticabaleba fue una iglesia lombarda. Van pilla las catedrales lombardas y van a hacer un edificio cortao por el mismo patrón, igualico, pero y un edificio nuevo. Que lleve una mica también no caso do que Charavano Santís de la Madalena. Sí, también, y es lo mismo. Y un poco, y es la idea, a teoría de dos estilos artísticos, que por un regular todos usamos cuando nos referimos a los edificios antiguos, y un criterio nuestro. Eh, un arquitecto del siglo XI no decidía, quiero hacer una iglesia románica Y no, pues yo me estima más de fe la gótica Pues no, él fue una iglesia conforme a los modelos de lo que lleva, que puede estar más acorde con unas estéticas u otras. Pero el no seguía el no fue un edificio románico puro. Nunca no lo basinas Lo que no, puede, no, no se puede hacer, desde ahora, decir... Pues nosotros queremos que ese edificio sea románico perfecto. Y aquí esa galería no la tenía, pero le quedaría preciosa para que sea más puro. Y Ese criterio que se ha empleado mucho tiempo... Y es como cuando haces reformas aquí. en casa tuya, ¿no? Que dices, pues, tengo una terraza, ahora ya no la quiero, pues, la saco de fuera o... U... Sí, sí, sí. Meto una pared anti an anti no la vieva. Sí, pero el problema es que somos charlando de patrimonio claro que todo y no nos consultan sí. a todos de cómo queremos que siga. Eh, y un problema No sé, en este caso yo os consejo, y es normal, si ve el día esta Santa Cruz de Acerols y les explicad esto que soy diciendo de que yo una iglesia nueva, todo el mundo os dirá que no, que va de toda la vida. Pero yo os insisto, mirad este <risa> artículo, mirad las fotografías anteriores y después pues, comparad con los resultados actuales. Una cosa tremenda. que le iniciamos a Cecilia Jiménez, ¿no? Pues sí, sí. A diferencia de que Cecilia Jiménez ya era una particular con buena intención que va fue un desastre, pero ella no cobraba eh, y de ella no le dijo que se ni se das ti que ocurra podría haberle eso... dicho, oye que ya es fendo. Pero este hombre que hizo esta restauración de la iglesia de San Caprasio de Santa Ruda Serols y era un arquitecto nacional. Y una distincia calentatas y era una persona que cobraba un pastón, tenía y vivía en el barrio de Salamanca de Madrid y era una persona con un RAN muy altero... Y Shachen pues seguía criterios de restauración, más o menos como Cecilia Jiménez. <risa> y es triste. <risa> Ay. Bueno, yo charraría de. desferras de desferras culturales antes de pasar a la que yo creo que es la mayor de todas tal vez una mica le por a mí a los mis intereses que ella, o caso dado en aragonesa antes chararía de no voy a decir la mayor porque yo creo que estas cosas no, no tienen un, una escala de contimparación cada una hay única naso y única su especie pero pero una esfera cultural muy to grande o no más en Aragón o no más en España yo diría que a gran europeo mismo más que estió o destroza esfera esferra el estricallo da espelunga de Chávez en o 2007, encara que se conoció en o 2009. Porque esa espelunga era moito, moito, moito importante tanto tal estudio del arte paleolítico, tanto como tal estudio del arte neolítico, no neolítico propio peninsular, sino neolítico europeo. En esa espelunga se achuntón neolíticos procedentes de Europa, Que ya eran más en Antaus que no la aborigen de, de, de la península ibérica. Para decirlo en pocas palabras, aquí ya eran los epipaleolíticos o mesolíticos, es decir, en cara ya eran los astiblincando en paleolítico, tan neolítico, y ellos ya eran neolíticos puros, duros, edad de bronce. Bueno, lo que pasó hoy, eh, eh, en general, pues, eh, ya que Isa Esplunga estoy destrozada por un, un interpresario que se dice Victorino Alonso. que se dedicaba a minas y que por, por aquel a ya era fendo y era encargándose de la empresa de fer o el aeropuerto de montflorite de huesca y ahora pues digamos que de una esferrata trasferra así que dice ya me lo cargo todo o caso de que esa espelunga tres 3000 metros cuadrados poblados en esas dos puendas del 14.000 a 12.000 antes de cristo y de pues, 6.000 antes de cristo mientras 650 añadas y tres 3000 metros Claro, eso a lo mejor no, no sabemos qué yé, pero hasta que pensemos que ya estos cimientos que son considerados muy importantes en la zona de Biel y en la zona de, de los río Vero, pues tienen, tienen no más 15 metros cuadrados y ya son muy importantes, pensemos en 3.000 metros cuadrados. 3.000 metros cuadrados que no más se ne van estudiados 60 metros cuadrados, que quedaba toda la resta por estudiar, y que no más se va estudiado en Orrán Neolítico, en la segunda fase de población, no en la primera, y es decir, en un chacimiento cuasi virgen que se descubrió en 75 y bueno, que se esgoldregó en 2007 y no queda cosa, es decir, las imágenes son lo peor, es decir, esas son, son, es son cuasita plorar porque veis como a lo mejor tres metros de tierra pues las ha sacado a todas de fuera y pues ni siquiera se sabe que ha Ver, sac, saca Cegautot, y era o chacimiento, considerado más importante do Neolítico, sin, sin estudiarlo paleolítico, porque no sé se en cara, junto con uno valenciano que y a espelungador, pues eh, y eran los dos más importantes. Y, y bueno, pues eh, este hombre, pues la estica yo anti-party, pues no nos lo íbamos no a negar, a lo mejor peco una mica de subjetividad, pero ya este hombre, le veías la, la imagen y pues y un farute. O sea, que se, se. La foto una foto de farute, de interpresario que dice, bueno, aquí fue yo lo que me ha dado la gana con esto, ¿por qué? Porque esto llegué de yo. Calde decir que esa espelunga y era dentro de un coto de, de caza privado, que ya era un coto de bastarás, y por eso mismo, curiosamente, se pensaba que era una de esas espelungas y dos yacimientos mejor conservados. porque ya era Bayao y os furtivos no podían eh fer excavaciones asti, no como pasan tras estas zonas abiertas. Y y y la chenjera contentismo. Claro, lo que no sabevan ye que o mal lo teneban dentro, que o propio propietario, Victorino Alonso, amigo de Cascos Pues eh, y que hacer esa esfera cultural simplemente porque, porque, bueno, porque le venía en gana. Una mica como lo capitoliste de Futuraman, que Fray, pues se merca a la mona lisa y, y le dispara, ¿no? ¿Por qué? Por placer. Pues bueno, pues lo mismo. O si sea, este hombre fácil hizo por decir. Por placer. Es decir, me cargo uno de los estacimientos neolíticos más importantes del Mediterráneo occidental. Punto. Hizo fácil Y bueno, París sé es que a lo mío se pueda estudiar una mica. Una mica a ver, metros de Paleolítico. Pero bueno. ya no ya todo saca gau. Y, y este mesma, esta misma persona pues tiene problemas porque has visto minas en cielo abierto en parques naturales y bueno pues ha feito una ripa de cosas pues iso, y lo veis y va pues iso, y en farute va con chulería por a vida y, y se cargó pues el, pues bueno a lo menos de la edad de, de la antigüedad pues o, o más importante que tenébanos en aragón Claro, decirlo de qui, eh, pues, ya ha pasado para irse decir muy eh, para no pues una mica decir ya antes no lo conocíamos y ahora sí. Pero ya que a resta de yacimientos que también entendemos pues son yacimientos más más chicos pues abrigos, u chiquetas espelungas, en, en, sobre todo en Oprepirineo, también en Arribagorza, en hecho, ya nosotros vamos veía cosa. Pero pero hizo y se hallera y se un núcleo que antipartir era poblado por neolíticos europeos no más. Pues este hombre lo destrozó todo, lo destrozó todo todo. Yo una decir, pena, es eh, una pena. Sí, que ya era con y es normal que tal vez narran la mayoría de las sociedades no lo conoceva, pero sí que el palachen que ha estudiado historia y era un referén obligatorio y no más para saragoneses, sino para, para todos los estudiantes de, de la península ibérica, do neolítico. y bueno no, no por, sé sí, por cierto eh, ya declaró patrimonio patrimonio eh, por a unesco patrimonio cultural sí, porque se a parte da, da de patrimonio uana, levantino o sea pinturas sí, levantinas las pinturas que las pinturas no nomás se cargó todos to repuy sino que también las pinturas las tocadas las pues, o sea en teoría la excusa que metí este hombre y que quería hacer ti uh, pues un puesto taqueas las huellas y las cravas y bueno los animales chacesen, no Pero sabemos que eso no tiene sentido. Pero no no y, tiene eh, va eh. sentido porque a escrabas no amenistan planota están eh, giga. Y luego porque bastará si era la suya propiedad y yo contó sí. que va para parado cuenta que en esta vez 30 años, todos los años, iba a escabar a ti dos meses. Cada año. Y eso no, no, no hay un feito, porque además les lleva de dar la clau. O sea, no, no hay un feito que pueda alegar ignorancia. No sabía lo que Feba. Él sabeba perfectamente no lo que, que Feba. Y él va a decidir destruirlo. sí, sí. sí. Por, por eh, bueno ya a lo menos fue una mica la referencia a un documental que se ha feito para conocer muy bien la historia de Isas Pelunga y e lo que ha pasado. Que Chávez, la memoria espoliada, que es muy recomendable, pero también muy, muy triste. Yo soy de acuerdo sobre todo con lo que decías, el aspecto digo empresario y era tipo Mauricio Colmenero. Sí, y sí, y era... sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Y, y, y, y, y, y increíble. Y además llega una de esas personas que considera que vive por eh, encima de la ley Y una persona impune Por ejemplo, cuando de que se consideraba que era un yacimiento protegido por las vallas Y eh, esas vallas eran ilegales Le he mil vegadas que esas vallas eran ilegales Mirabas. Vosotros podéis probar de pillar un monte y vallarlo y es ilegal tú nomás puedes pillar puedes vaya una finca urbana un jardín pero tú no puedes posar una valla en medio de tu monte nomás lo puedes hacer si es amigo de cascos si es eh, interpresario y si tienes la capacidad de que los chueces eh, archiven todas esas causas que te meten que meten contra tú si sí, te parís vemos una otra pausa como que antes charrabanos da Iglesia de Madalena, bueno, y de la Madalena en general, das esfras culturais do Bico, ímos a escuitar unha canta que charra da Madalena, que se dice en talto e e diso rai. remeramos que sote sentindo made in aragon un programa sobre esferras culturales con enchaque de segunda edición de de estrella estrella y agora ímos a charrar das esferras ao patrimonio lingüístico. Pues moitas minas, no sé por do principiar. Lo cierto ye que, bueno, Santi, Santiago Paricio, un amigo nuestro, fació no sé día un argumentario eh lo en aragonesa an que deciba, bueno, que ye l'aragonés y por qué. Pues bueno, pillando una mica una argumentario, pero de una traza más falsacionista. podemos sacar todo. y decir, que ye, lo que se dice del aragonés, que es mentira. Y es que, mientras 30 añadas, nos hemos enfrentado a toda mena de excusas que han ido evolucionando. Tienen una evolución y este movimiento en contra del aragonés. En primera se decía que no existía. dim pues que ya era un dialecto del español. dim pues que, que... bueno, que ya era muerto. Encara que era un, un dialecto romance, pero ya era muerto, un medio muerto. dim pues que lle era una luenga de empleo vulgar. y ya que, o que nunca no le va destinar a destinar dinés a eso y ya las zagueras excusas que nos hemos trovado yo creo que, ye, que mm, se dice que hay un conjunto de variedad que yo lo que por ejemplo trovamos en, en o de Van proyecto de Lido Luengas que quieren aprobar o y o y que en estos momentos pues no llegue de dar eh, eh, quitar Dines esta enchaquia esta enchaquia luengas y esas son las dos zagueras excusas que yo me he trovado pero claro yo lo que pienso es que Todas las luengas tienen variedad, todas las luengas se estructuran en variedad de atópicas y por otro costado podemos eh, lo de destinar uno de destinar dines conservar conservado patrimonio, yo creo que eso ya más magochia que no, que no otra cosa, porque continuamos destinando dineros de aquí miela que hay una lotería pública a tu propio fútbol, por ejemplo, ¿no? que son interpresas privadas o sociedades privadas, o sea, a yo hizo de que destinar linés, ¿no? y antiparti que no cal destinar el guaire, aire, creo yo. Yo conto que con los dineros que ha costado la restauración de la Catedral de Tarazona se va a poder ver a conservar la aragonés en esta guerra eh, 30 años, eh, dos vegadas, sin problema. Sí, sí. Eh, y a yo, la, yo Pilar, la ¿no? conservación Un programa de conservación De la aragonesa Más o menos como se ha planteado de el de, de, de mundo del asociacionismo eh, Y era barato Que no costaba dinés Y este problema económico Y no, no más una enchaquia Para eh, retardarlo Tanto como puedan Y bueno, y mientras hacemos estos debates Pues la aragonés tiene un tercio dos charrados Que tenía Juan Principiemos Eh, a primeros dos años muy tonta. con aunque en ese aspecto lo los muy bien. Sí sí. Eh, y, y triste, pero pero ya sinas. Mm. Eh, yo... También ahora han retallado pues esos los pro, programas de Nils Lucía, las Esolascord, también el Jesús Moncada, do catalán. Mm, y es curioso que en la zona de, de la Franja. que antes existía este programa el José, el José el Jesús Moncada de mostrar catalán a los niños en las escuelas ahora los pais son decidiendo matricular a sus hijos en escuelas catalanas hasta que continúen aprendiendo catalán en cuentas de continuar aquí si también de catalán pero tiene unas variedad propias o sea tiene unas palabras propias que se perderán con el tiempo uno si los niños continúan Estudiando en Cataluña y aprenden o catalán unificado, digamos? Puede o... estar, pues estar, pues, tar, pues Oye, como que... osperios como aragoneses que no más aprenden castellano, ...por eh, chino-chano son perdiendo los dialectalismos de, de castellano-aragonés. Eh, Contó que es inevitable, pero si quieren evitarlo, ya saben lo que han de fe, a mostrarles catalán en Aragón. Y creía una normativa propia. No quiere decir una normativa independiente, pero sí unos criterios, igual como en Valencia eh, la Academia de Luenga Valenciana, que lo primero que va a hacer, es decir que isoye catalán, nomás va a creer unos criterios para eh, crear un subdialecto de luenga catalana en Valencia. Si fuesen iso en Aragón, superarían esos problemas a escape. Pero claro, no lo farán. En Zaragoza no vende. No. Y eso que. os que anunció Que se citaba Tazaga o de van proyecto de la ley de Luengas y eran Dolores Serrat, que llega catalano Fablán, y. o segundo. Javier Callizo, que llegué aragonés o Y es curioso, ¿no? Que son ellos citando pedretas contra su propio Tellau. Sí, sí. Y hay que... una cosa curiosa como eh, tenemos una ripa de ejemplos de la propia chena aragonés o Fablán que es restituyido el aragonés, directo e indirecto también. Ahora mismo me viene a la cabeza eh, Roque Gistau, ¿no? o presidente de la sociedad estatal esto, eh, Expo Augaf, hablador de Aragones Belsetán, y que bueno que, que, que ni siquiera, bueno ya, que, ya, ya no ya oye no que ni siquiera querés aceptar la demanda de por qué no se ficaba el Aragones en la Expo sino que din pues eh, presidiendo esa sociedad eh, no, no fació mica pues tapañar ta, ta eh, todo to, to, to yo que este o caso chisla Flubi, ¿no? o sea, ya este, pues, la anécdota que se dice pues que Baitico. Las tiempos, Sello Calanda le, pues, le carrañó cuando era mercando en un supermercado porque lo ve yo y le dice eh, chisla, tal. Pues bueno, yo curioso como la propia Chen Aragoneso y la primera que se enriste a sí mismo. También me viene todo to solo ahora, o caso do, de do, o ex senador Moore. charrando en Osenau no patrimonial de Aragones si está bien pues diciendo que ya, me, ya yo me feria hoy de charlar Aragones pero si no puedo pa, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues, unas parolas incomprensibles y una cosa por más que se velle no se entiende a qué se refiere con esa estupidez <risa> yo creo que no le fació un caso os que a Lloras a, o le empleo de las luengas eh, minoritarias en, minorizadas en Osenau no sino tampoco que tampoco no le fació un caso de lo propio autores españolista yo creo que Que ninguno no le hace caso porque dicen, bueno, ahora que una mica más y metemos la música circense a ver, ¿no? desde el fondo, porque ya eso ya era incomprensible. Ya. Eh, eh, y un tema embolicado, lo del aragonés, socialmente. También es verdad que yo me fago de estar optimista y en los tres años yo creo que la percepción social del aragonés ha mejorado una mica. Ahora puedes charar de aragonés en la carrera. Y antes te decían, ah, la faula, ah, no sé qué Ahora ya les suena una mica más la historia Y por fortuna les suena más a una luenga romance uh. O a un conjunto de luengas romances Esto se veiga <risa> pero, pero bueno, a lo menos ya no les suena tanto a aragones A, a castellano mal faula o a vulgar, etcétera A baturro A baturro, sí, ahora ya como que había cierta conciencia lingüística Yo lo, cuando, ahora Cuando yo principié con la vida de idiomas en inglés Y yo decía lo del aragonés, bueno, y soy era un espectáculo. Ahora que soy en francés y digo lo del aragonés, pues no sé si que la gente que estudia francés tiene más conciencia o qué, creo que no será ISO, pero pero sí que me trobo con que, ah, sí, ah, vale, bien, y, y no no pasa cosa por considerar a la luenga más. Quiero decir que mientras este tiempo, todos estos casos, todas estas noticias han de ido de luengas, eh, programas y tal, pues aduya una mica, pero claro. Encara somos en otro angodo bien dicho, ¿no? Y Calen ya más en, una, en una divulgación filológica seria. lo digo Bueno, Guillén, tú has estado también maestro de Aragones mientras muchos años, gran maestro de Aragones. ¿Qué no opinas? Y ya cosa de las luengas. Que no sé, que no más puedo decir que soy de acuerdo en todas las vuestras, en todo lo que he visto con esto. Como conclusión final. Y un problema, bueno, no sí, sé, yo cuyo conto que la situación hemos mejorado, o sea, en chinocha, ¿no? Pues la chance de conciencia, o por el maje que en las instituciones no hemos avanzado, brenca, en estos años. Y el único paso en Tadeban de que hemos feito, ahora parece que van esta de zaga. con que y un problema tremendo que as instituciones ni en las luengas ni en respecto evoluciona a la misma velocidad que lo fa la sociedad. Como conclusión, ¿bella conclusión Marco? Eh, conclusión en Aragón conclusión de las ferres De en general, das ferres culturais en Aragón. Las esferras culturales, bueno, que que miremos todo lo que hemos feito, tano repetirlo. Ya, que no repetir las cosas malas que hemos visto, son tás, que son muchas, que aprendamos de estas lecciones. Y que el ECEOMO no más siga una cosa friki que aparece en Twitter cada dos por tres, sino que nos nos meta conciencia de, de lo que pasa con la cultura de cómo cales pendela. Guillén. Yo no más quiero decir que soy fan de Cecilia Jiménez. <risa> <risa> bueno, pues Marco Antonio Joven, humanista, muchas gracias. Y Guillén Tomás, también historiador, doctorando en Historia medieval. mucha suerte con vuestros proyectos y esperamos belletos por aquí más de estrelas a gracias. muchas gracias, gracias.